Eh, conversatorio? Ah, ah, conversatorio. y después va a estar el conversatorio que va a ser después del taller eh, del taller de defensa pero el conversatorio va a ser en el CELEC después si querés decimos bien cuáles van a ser las las sedes del festival si sí, eso está buenísimo también eh, lo vamos a subir me imagino ahí a la Ajá, serie. Lo publicar, sí. y el, va a ser el sábado 29 eh, de 19.30 21 más o menos y se llama ellas, nosotras, todas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 Bueno, todos estos bueno. rubros muy tienen me un montón de famosos uh -huh. ah, sí, el, sí. Jurado. ¿Qué ¿Qué el, ju el jurado el jurado Contanos, ¿no, ¿no quieren contarnos cómo es la selección de de los cortos, de los ah, largometrajes cómo es el, eh, la competencia que va a haber bien. y quiénes van a ser los jurados?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 Eh, cortometraje son eh, luca Fauno, Lucas Gutiérrez eh, Anaí Berneri Que va a estar también de paso ah, en el conversatorio, el conversatorio Y Leandro Listorti Bueno, Luca es eh, periodista Activista LGBT Y mm, Leandro es director De cine y programador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 Me encanta que empiece mm. con esa que viene. Sí, bien. está bueno Y después va a tocar eh, Joyas ahí Buenísimo. en el hall de la Celec, ah, que también estar todo brindos. decoradito. Ah. Sí, sí, siempre me da gana de decir, quiero confesar que, que obvio que no lo hago, pero quiero robar, obvio, sí, sí, o sea, robamos algo porque no estoy en emplea, ¿entendés? Pero no te puedo creer estos almohadones, siempre hay cositas cómodas. No, si hoy nos volvimos locas con, con, los, con las grillas. Ya nos trajeron grillas, nos queremos llevar los papeles todas, sacándonos los ojos por un...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 no. Eh, muestras de... Sí, las hablen de todo, de hablen de, de todo, porque están después se monstruos? van. A... Muestros, la ciudad. Ah, la de las películas. Sí. Dale. Qué nervios. Sí. Eh, no, eh, además de, no, bueno, no, de la no, competencia van a estar las películas que están fuera de competencia, que son en muestras. Ah, es verdad. Eh, y y hay, eh, hay tres segmentos, que, en, que esto, una es eh, Nuestros Derechos,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 y hacemos todo con mucho amor, así que eso esperamos transmitir. Ay, sí, muchas sí, gracias. Sí, transmito y sabemos, sabemos que es así. Justo en cáncer, mucha emoción, muchas cosas nos podemos dejar llorar todas y acá. acá dos pisos, pisos, Yo creo que si sí, pestaneo, lloro. O sea, vamos a dejarlo acá. Mucha intensidad en esta piscera. Muchas, muchas gracias bueno, por haber canto. llegado. Bueno, me Estoy esperando gracias. que llegue la semana que viene para ver todo lo que nos acaban de contar sí, lo usted, y ahora me está pasando lo que dijo Mane que cuando queremos entrar ah, que no claro. ahora. me quiero que quiero hacer una columna un segundo más. Claro. Este momento es el momento de lo polésbico porque ya tomamos un cuarto de vino. Ya están relajadas, ahora pueden decir cómo se llevan en el grupo. Si hay interna, una interna, una interna del grupo. Una interna si hay, están escuchando las otras tlingas seguro. Están escuchando, sí. Bueno, está bien, lo mandamos, empezamos. Gracias por gestionar Espacio Cuir, muchas gracias por venir. Gracias por siempre estar.